un cuarto de contacto que se nos cae, pero bueno, son cosas que pasan en la vida de la radio. este Bueno, estábamos, eh, se cortó recién Uy, la comunicación. La magia negra... Para eh, mí que el apacho, como no pudo venir, no quería que salga todo bien. Para mí eso, para mí eso, che. Y hizo unas galletitas de ojo de sapo y harina de mandrágora y... <risa> hasta, el, no, hasta el apecido, dije, malo va, siempre digo no, malos no, no, apellidos. Eso es, absolutamente todo lo de Reando decís mal los apellidos. Que, que no lo haga sería lo, es que, lo, lo, raro. lo raro. Orlando Chariqueo, estábamos hablando con él que es de la... No, no, Char... Carriqueo. Carriqueo, bueno, Carriqueo, este, que él es de la mesa coordinadora eh, del Parlamento Mapuche, bueno, que nos contaba esta situación, ellos se han pronunciado en esta semana este denunciando, ¿no?, el vaciamiento por parte del Gobierno Nacional...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 bueno eh, se llega en eh, zona sur ustedes saben que durante estos años eh, ha tenido una creci un, creci un, creci un creciente nivel de, la, de las cloacas de la tendríaría ser de la, de la napa de la napa y eh, los pozos negros y las casas han pedido eh, han colapsado y bueno y en este tiempo eh, las casas están sufriendo eh, deterioros tremendos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 bienen ahí pasaba Claudia casas vecina de ahí de, de córdoba no que están viviendo de libertador libertador eh, libertador. eh, eh. yo vivía hay un tiempo yo viví cerquita en barrio Sant Isabel de eh, buena parte de mi infancia la pasé ahí ya por aquel entonces eh, pintaba para ser un barrio muy populosos Isabel segunda vivía este de bajos recursos no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 fueron sacadas de ahí, digamos, claro, para hacer construcciones de grande edificio el y el pocito, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí, en donde estaba el pocito hicieron una gran superficie. Así es, así que bueno, este, la verdad que bastante preocupante la situación. Vamos a estar en contacto de nuevo gracia. con Claudia para ver este qué resolvieron y qué no se No teníamos resolvió. ninguna canción para este tema. Este, así que Pancho, Pancho tiene algo de los redondos. Exactamente.